Estás escuchando De Cepa por Radio Nauta FM 106.3 ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, buenas noches. ¿Cómo andas, Luchín? ¿Todo bien? ¿Vos? Sí, todo bien. Acá pasaditos de, por agua, ¿no? Pasados por vi? agua. Un día a pleno. Igual Después de una muy... semanita de sol... Sí, sí, hace mucho que no teníamos la, la lluviacita que tuvimos hoy. y sí, la plata. Anduvimos nadando un poquito. Sí, estuvimos ahí, la entrada de tu casa sobre todo, <risa> es algo como, ¿no? Una, el natatorio es eso, Te sí. vi ahí con un, con un botecito tratando de... Sí, sí, me armé, me armé un botecito para, para abrirle la puerta a Luchín. Porque... Muy bueno, muy bueno. <risa> Día con tropiezos y tropiezos. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, aquí Pero estamos. Pero acá estamos, ¿no? Después de dos semanitas encima de sí, tropiezos. Sí. Dos semanitas de oscuridad con respecto al programa... Este, nos fuimos de vacaciones así Vacaciones que... que coincidieron con gripes y con... Sí, sí, sí, sí. se <risa> juntó bueno. todo Porque está bueno, ¿viste? Enfermarse cuando está uno de vacaciones uno realmente... Además ¿Ves? es como, ya está, pleno invierno, enfermate de una vez sí. O no, sí, estás sí. tosiendo, estornudando, todo el invierno sí. y no te enfermas Sí, además, bueno, justo cuando estás de vacaciones, ¿no? Es como una... una jodita del destino <risa> sí, sí. Bueno, Cris, hoy eh, vamos a retomar un poquito lo que pasó hace dos semanas Sí, hace un montón Hace un montón, ¿no? Pero bueno, estamos ahí eh, Vamos a retomar un poco el ska El ska, bueno, lo que habíamos visto la primera ola de ska eh, No sé si la del programa pasado o el anterior, inclusive, que lo habíamos visto este, Con Prince Busters y, y todo el ska que surgió de Jamaica Los escatálites y demás Los es... Scatalites, que sí, <risa> siempre están presentes Siempre presentes Siempre estarán también y, y bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo se desarrolló el ska en, en Inglaterra Porque hubo, después de la independencia de Jamaica, eh, varios de los, de los Root Boys, que eran la, los, los hombres rudos. Estos tipos que habíamos dicho que iban a armar quilombo. Y nada claro, más que la quilombo. gente que armaba quilombo. Los Root Boys de Jamaica, muchos de ellos se emigraron para, para Inglaterra, después de la, de la independencia de Jamaica. Uh -huh. Y se juntaron con otros muchachitos allá de Inglaterra, hicieron buenas migas con los mods. Que los mods eran un grupo un grupo así, como una tribu urbana, pero un poco más grande, de, de gente allá de Inglaterra, jóvenes, más que nada, que estaban en contra de los hippies. No sé si en contra, pero se era como que no, no creían en, en lo que creían los hippies. Claro, para ellos la paz era como, no. Claro, no, ellos... Vi, vi, generalmente los hippies, al contrario de lo que uno generalmente piensa, eh, venían de una clase medio alta, digamos. O sea, Ajá. tenían con qué, o sea dejarse el, el pelito largo y todo eso... Muchos de ellos tenían eh, eh, plata, digamos. Claro. No estoy hablando de todos, obviamente, pero. Es un poco ellos... raro, es ¿eh? como más o menos nosotros, ¿no? Dos rubios haciendo un programa de música negra. Claro, como... sí, una cosa así. Sí, sí. Claro. Bueno, estos como mods. ir de caradura, digamos. Claro, eh, sí, esto es básicamente un. Un, un cararrotismo, lo nuestro, sí. pero bueno. Este, bueno, estos mods y los Root Boys. Eh, los mods eran, bueno, de clase obrera, o sea, era el. O sea, la clase obrera de, In de Inglaterra. Tenían una forma de vestirse, se cortaban el pelo corto, no aún como los skinheads que luego van a venir, pero sí se lo cortaban corto. Y bueno, les gustaba la joda igual que los, que, que los Root Boys de Jamaica Así que... La pero... cuestión era, estos tipos, viste, que además de la, de la vestimenta obrera, había como una vestimenta, en los recitales había mucha gente vestida de blanco y negro. Claro, Por eso bueno, es que eso... hoy se ve tanto, ¿no? Uno asimila el ska... Con los cuadraditos blancos y negros. Cuadraditos blanco y tiempo. negro, que creo que significan que la unión entre, entre el hombre blanco y el, y el hombre negro. Digamos. Claro, había como unas cuantas divisiones en el mundo en ese momento. Todavía no habían entendido bien cuál sí, era sí. la teca ahí, sí, sí. dónde estaba la posta. Pero bueno, <risa> y bueno, bueno se hizo lo que se pudo. La cuestión es que bueno les gustaba la joda a los dos este, y empezaron a mezclarse. Lo más interesante de todo es que se empezó a mezclar eh, la música, ¿no? Claro, y bandas que no hacían no hacían para nada reggae no tenían nada que ver con el movimiento de rastafari claro, ni man... nada que ver con nada empezaron sí. a hacer música para esta gente también sí. Sí, porque sí, sí. digamos que los la mayoría de los músicos eran ingleses sí. más sí, allá sí, sí. de la de la de la gran migración ¿no? sí, sí. es más en el movimiento punk o sea Muchas, muchos de los DJs que pasaban punk también pasaban de repente y empezaron a pasar Marley y era como una, una locura, o sea, como dijo Marley, mezcla... la, la Punk y Reggae Party. La Punk y Reggae Party, sí. Y era como una mezcla muy loca, porque se mezclaban, se mezclaba todo, digamos. Y dos estilos, que dos géneros que, o sea, a primera vista no parecen tener nada en común. Se ve que les gustaban. Entre ellos se, se entendieron. Había onda. Y una bueno, de el... las primeras bandas, Cristian, fue Madness. Madness, sí, una banda. Una de las bandas más influyentes dentro del ska británico. Exactamente. Madness y después de Specials. De Specials fueron los que crearon el sello Chutown, Tone, con el que fue conocido toda esa segunda ola de ska Claro, Graterra. se conoce como Two Town. Claro, Two ¿Eh? Town. Do, dos tonos. Claro, no dos ciudades. Dos tonos. No, dos tonos. Claro, tal cual. Sí. Yo, ¿Viste que lo mío con las pronunciaciones? chu Town. Bueno, <risa> y bueno, ahí... En el año 69 se empieza a usar el término skinhead Y se empieza a usar el término skinhead reggae Para diferenciarle el reggae de ahí de, um, El reggae, digamos, relacionado con el movimiento de Inglaterra Con respecto al reggae La eh, descaja Maikiro, perdón Entonces, eh, bueno, y ahora vamos a hablar de que skinhead ¿Qué significa el skinhead? Bueno, el skinhead no es un neonazi eh, <risa> como mayormente está relacionada al término, ¿no? Skinhead eran esas personas que se cortaban bien corto el pelo en esa época en fines del principio de los 70 para diferenciarse de los hippies pero hubo una parte de Skinhead que se mantuvo, o sea, con respeto hacia... hacia o sea, más o menos como pasó con todo, ¿no? Que se fueron un poquito a los extremos, algunos se pasó para el otro bando algunos se quedó claro, defendiendo a los obreros y... Se separó el movimiento de Skinhead en en unos que se llamaban Rack y los Sharp. Ajá. Este, una, una banda de, de skinhead que se llamaba Screwdriver se volvió, se volvió, empezó a ayudar a un líder de ultraderecha y a partir de ahí hubo como un quiebre en todo el movimiento skinhead donde un grupo de gente se volvió eh, no digamos neonazi pero sí digamos fundamentalista de ultraderecha que después surgieron los neonazis. Y el otro, eh, totalmente para el otro lado, se diferenciaron totalmente las dos. Había las unas dos cuantas letras ya. que hablaban de eso en este momento, ¿no? Claro, sí, sí. Sobre todo de The Specials. Eh, este... ¿Te parece, Cris, que vayamos a escuchar un poquito de música? Que vamos a escuchar. Un llevamos poco de... un rato hablando. Sí, sí, vamos a escuchar. Ya La no gente se escuchar. cansa de nosotros. <risa> <risa> un poco de, de este de esta segunda ola de Ska, pero había para hablar un poco igual, eh. Sí. Este, y hay más que hablar, pero bueno, en una hora de programa vio. Sí. Vio lo que es el tiempo aquí. Bueno, bueno entonces vayamos a escuchar Madness, ¿te parece? Dale, Escuchemos Madness. Escuchemos The Prince de 1979 y uno de los specials, Ghost Town. Dale. Buenísimo, vamos a escucharlos. But not in Orange Street A ghost dance is preparing You gotta help us with your feet. If you're not in the mood to dance Step back, let yourself a seat This may not be uptown Jamaica But we promise you a treat Bust up on me over with your and dance Shuffle me off my feet Even though I'll keep on running I'll never get man who set the beat, so I leave it up to you out there, to get him back on his feet. Yeah. Buster throw me over with your poker stance, shovel me off my feet, even though I'll keep on running, I'll never get to Orange Street. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, Pachamama. Gracias, Pachamama. Así van viviendo. Así es. Bueno, lo que escuchábamos recién era del Chutown, de la segunda ola de ska, Madness con The Prince, dedicado a Prince Buster, 1979, y The Specials con Ghost Town. En 1981. Ajá, es eso te iba a decir. Lo demandes. No es muy loco esto. La banda, el primer single que saca, le pone The Prince por Prince Buster. Por el ¿no? señorcito Prince Buster, que clave entró. influencia. Sí. El creador del ska. Claro. Según lo que nosotros. Según, según lo que habíamos dicho, sin... lo que creímos. Cierto. Según nuestros informantes. <risa> nuestros informantes. En el exterior. Tenemos, ahí. sí, tenemos uno en la luna, sí. otro en. Y otro bajo tierra. Otro bajo ese tierra. Que, sí. que nos da la... no, ese nos tira la posta. Ese nos tira la posta, sí, sí. sí, sí, sí, sí. Las famosas ciudades subterráneas. Ya vamos a hablar de esa música. ¿eh? Sí. Hay mucha música ahí abajo. Hay mucha música oh. ahí abajo. La música de la tierra. Che, sí. Chris. Viene algo un poco raro ahora, ¿no? Viene algo un poco raro, sí. Pues vamos a, a escuchar dos bandas este, que mezclaron, bueno, que venían del punk y hicieron reggae. Bueno, básicamente The Clash, una banda que todos conocemos muy buena banda muy buena banda que conocemos todos de aquí o de allá este que, que bueno que era una banda de dentro del punk media extraña porque eran el punk en general se caracterizaba por el eh, no me importa nada oh, uh, uh", y de clash era como medio más era más tranquilos los clash. eran más tranquilos ah, no sé, tampoco, pero. tenían eran como más tristes también por, lo, por las canciones como más, más serias Tenía una temática social Es verdad, yo creo que por clave. eso pusimos The Clash hoy sí. Está lloviendo sí, ¿Viste? sí, sí, sí Tal cual son como Se nos día. ocurrió a último momento Mentira Sí, mentira, sí, siempre mentira <risa> Este, bueno Y The Clash Bueno, fue una banda que, que se diferenció, ¿no? Del resto de las bandas de punk Porque primero metían reggae en, Tenían temas reggae, temas de punk Y hacían temas de rock también Había todo un poco ahí Este... Bueno, eso por un lado. Después vamos a escuchar de Polis, que de Polis también fue una de las primeras bandas que, que empezó a hacer reggae. Venían también del punk, pero sin éxito, digamos. Hasta que un día Sting andaba paseando por París y <risa> llegó No, no posta, de eh, posta. Andaba paseando por París, fue a un prostíbulo y escuchó cómo sonaba ahí una canción. ¿Solía recurrir a los prostíbulos el señor? Solía recurrir a los prostíbulos de París, sí. según uh -huh. nuestros informantes, sí? ese me lo dijo el de bajo tierra también. El de bajo de la tierra, ¿no? <risa> sí. sí. Este y mm, escuchó como una música de cabaret y como que ahí empezó a hacer temas más preciosos a reggae ahí empezó ahí largo el Roxen mirá ahí qué, hizo Roxen mirá qué loco ¿No? y ¿Por qué sí. empezaste a hacer reggae no pasé por un cabaret y, y, y me, me, gustó, me, gustó bueno, música, me gustó la música me gustó la música me gustó la música no pero era como que venían del punk y él decidió darle un, otro toque a la música a partir de ese suceso porque estaba lloviendo también estaba lloviendo ser, sí y tuvo que quedarse en un cabaret porque no podía. y cuando llueve en parís hay debe que ir al cabaret Excelente. hay que ir al cabaret, <risa> ir a cabaret. <risa> te puedo contar un detallecito ahí sobre Rover dale bankrover eh, es un tema que no salió en, ning en ningún disco del ¿Pues? de clash el tema eh, claro de los... el tema de los Clash eh, un tema que no es demasiado conocido por ese motivo pero que se hizo conocido por la película rock and roll una and película rola. de gangsters Ah, yo no la vi ¿No la viste? Mirá la muy buena película, te la recomiendo La voy a ver, la voy a sí, ver sí. Actúa este chico, no me sale el nombre nunca Pero tenía una novia que era muy bonita No sé de qué chico mm, está eh, No importa, lo buscamos cuando salimos y vas a ver Dale, que la novia si era linda ni bien termine ya me pongo a buscar lado ¿eh? Rock and Roll Rock and Roll <ríe> Muy buena peli Y bueno, y bueno el Sting también Esto no sé si lo saben mucho Tenía relación con Luca Prodan O sea, se conocían Ajá. Este, Así que Sting iba, iba a hacer cosas de grandes A la casa de, de Luca Prodan Que Luca? tenía un, una, un departamento allá en Olorosas cosas de grandes Olorosas cosas de grandes sí. Sí, sí. Que tenía un departamento allá en, en algún lugar de Inglaterra y se visitaban sí, Se influenciaban, porque Sting decía que le gustaba mucho como tocaba ¿Por dónde, no Luca, ¿Por dónde no anduvo Luca? ¿Por dónde no anduvo Luca? A Luca, bueno, lo vamos a tener en el futuro programa Lo vamos a tener sí, sí. No puede faltar, Luca No puede faltar en ningún lado, pelado este, Bueno, entonces vamos a escuchar esos temas, ¿te parece? Dale, entonces, Van Robert de The Clash sí. el Single del año 1980 Y Walking on the Moon Walking on the Moon Perfecto, the lo dije bien, mirá, eh Perfecto, la pronunciación excelente Vamos a las canciones 1979 Estamos escuchando The Clash con Bank Robert de 1980, Banco Roberto, no, Ladrón de Bancos, y The Police con Walking on the Moon de 1979. Perfecto. ¿El, el, ¿Cómo era? ¿El ¿Roberto? Eh, Banco Roberto. Banco Roberto. Bueno, Chris ahora eh, vamos, porque viste, nos fuimos nosotros nos vamos por las ramas, sí. Cris. Siempre viste Salí, venimos de raíz nos vamos por las ramas se va todo sí, sí, sí, sí. el eh, camino volvamos un poquito porque en Jamaica seguían pasando cosas no además de lo que venía en la segunda ola de ska venían todo pasando esto, cosas sí. con no con el reggae en Jamaica se venía como como pasando mucho al root reggae y, y empezando con toda esa movida de Marley y que después mucho del reggae fue parecido entre comillas A Marley o al Root Reggae sí, Como sí, que muchos sí. adoptaron el Reggae Roots Para... ¿Viste? Es más fácil decir Reggae Roots que Roots Reggae Sí, ¿Viste? Reggae Roots es como sale, sale más Se más, más sí, queda más lindo además Sí, se queda más, oh. más piola este, Bueno, Bob Marley, ¿qué se puede decir? Bob Marley Bob Marley, Bob Marley buenísimo. Vivió solo 36 años Eso sí. es una cosa loquísima, ¿no? Sí, sí, sí. Eso que pasa con las, con las discográficas Que uno después de que se muere saca 35 millones de discos más Sí. Con versiones y versiones y versiones de los temas Sí, sí, sí, sacó un montón de discos Pero la cosa es que tres años después de la muerte de Marley En el año 84 Salió el álbum recopilatorio Legend Que es el álbum más conocido de Marley sí. Y que fue el disco reggae más vendido en la historia Con 10 discos de platino en los Estados Unidos Y 20 millones de copias vendidas en todo el mundo ¿No? Una millas. locura sí. La gente que compró Legend Yo empecé La gente con que empezó a <risa> después de Legend ¿no? Este, yo empecé con Legend y después lo escuché tanto que después quería escuchar todo lo demás de Marley y si había un tema de Legend yo no lo escuchaba porque, <risa> este, Vio sí, que no. yo le voy a desmentir algo Cristian, porque los informantes que nosotros tenemos son muy buenos y, y realmente nos traen información, vio que se dice siempre, vio, ahora me, se me dio por tratarte de usted Sí, si, sí. si me permitís. Le permito, por favor. Si oh. continúe. Buenísimo. Hay mucha gente que cree que Marley se lastimó jugando un partido de fútbol. Sí, eso lo escuché. Y nunca yo, se vaya. quiso curar y se le pudrió la pata y se sí. fue. No, no es así, muchachos. Se fue pudriendo todo. O sea. El señor lo que tenía era un cáncer. Sí. ¿No? Que lo que hizo fue eh, hacer, no sé cómo se llama, melanoma, bla, bla, bla. ¿Viste cómo sí. se llaman las cosas médicas? Son más raras. Que le salió en el dedo y bueno, por las creencias que tenía, nunca quiso, eh, digamos, adherirse a la medicina tradicional. Claro, sí, sí. Se Pensó que es. que lo que... Hizo lo bastante que... corta su vida, el cáncer sí. tomó sus pulmones, su cerebro y su sí. cuerpo sí, sí, entero sí. y así se fue el señor Bob se Marley. Fue de a poco, Pero sí. entonces es mentira, Marley jugaba al fútbol, pero no se la sí, jugando hay al hay fútbol. hay una foto gente. muy famosa de jugando al fútbol. Sí, sí, sí. sí. Con la sí. camiseta, pantaloncitos, todo, era sí, sí, era sí. un deportista deluxe. Sí, se ponía el coso para las ratas, pues, porque si no sabés que te... <risa> <risa> no podés ver nada. Sí. Este... Che, bueno, ¿te parece que escuchemos algo de Marley? Dale, tanto, vamos a hablar algo, de Marley. O sea ¿Qué tanto rompimos con escuchemos Marley? Escuchemos entonces Rasta Man Levaps de 1983 y seguimos ya que está pegadito con Peter Tosh, ¿te parece? Con Peter No Tosh, Nuclear War. No Nuclear War de 1987. Eh, bueno, Peter Tosh ya hablaremos más tarde. Che. Otro grosso. Rastaman Live Up. Pongo man, no. Congo man, live up yeah. Indy -in man, don't give up Keep up Run! Pas dan That's man someone... Separate from malnutrition And I say that we, we don't want no Bueno, escuchábamos primero Bob Marley, Rastaman Live Ups, y ahora estábamos escuchando lo que se escucha de fondo, Peter Tosh, No Nuclear War. No Nuclear War, lo tuvimos que, que cortar un poquito porque este se iba a extender por 8 sí, minutos. Sí, sí, sí, Peter Tosh colgaba, colgaba. <risas> colgaba bastante, y, y colgaba, sí. Winston Hubert McIntosh. ¿No? Así, ese es el nombre. el nombre, le decía. Sí, sí, sí. Sí, más conocido, obviamente, Todos como Todos tenían Peter esos nombres y tenían seudónimos, porque los nombres eran como... Como, bueno, Roberto y Bob Marley era Roberto Nesta. Robert Nesta Marley. Roberto Néstor. Roberto <risa> Néstor. Bob Marley queda, queda más lindo. Cristian, Peter Tosh vivió como un rebelde y murió como tal. Ah, Mira la que te tiro. ¿no? Ah, la, a un la tipo pilota. realmente pobre criado en un barrio obrero ¿no? que tenía que mendigar por la monedita. Sí. Y nada, un tipo que no tenía pelos en la lengua Como podemos ver acá en este tema No nuclear war, ¿no? En contra de la guerra Pelos en la cabeza, sí, ¿no? En la cabeza tenía unos cuantos y todos sí. enredados Sí, sí, he visto fotos del Peter ¿Has visto? Peter. Sí. sí Bueno Este señor estuvo siempre en contra del gobierno de Jamaica Siempre en contra del monopolio que había con los discos en Jamaica sí, había como que... todas las discográficas Claro, como... como ya habíamos contado más o menos lo que pasaba Que era muy difícil grabar que... sí, Y sí, como este sí. tipo siempre estuvo en contra Siempre fue perseguido por la policía Siempre tuvo problemas Donde andaba tenía problemas Sí ¿No? Y bueno, así murió Un día, llegando a la casa, tres tipos vinieron a robarle O oh, casualidad, no le robaron nada Sí. Lo metieron adentro de su casa, cuando llegaron unos amigos suyos, uno se puso nervioso, daba la, la coincidencia de que era un amigo de Tosh, ¿no? Sí, el mismo que lo... Uno de los tres ladrones, sí. le apuntó a la cabeza y lo mató. Y así terminó. Y así terminó la vida de Peter Tosh, muy tempranamente, cuarenta y pico de años tenía. Sí, viste, Bon Barley también. Era 36 que... años. Sí. Cosa increíble. Sí, sí. La cosa de esto, lo interesante de esto, es que este tipo, que le pegó el tiro, el amigo de Peter Tosh, fue y se entregó y los otros dos quedaron libres sí. y nadie los encontraba ¿no? el gobierno no se hizo cargo, por supuesto no le convenía a claro, sí. Peter Tosh vivo jamás tampoco les interesaba encontrar a los demás responsables del hecho y la teoría que se corría por las calles de, de, de Jamaica y por los guetos, era sí. que a estos dos tipos los reconocieron en los guetos y los mató la misma gente sí. de los guetos ¿no? los Como por defender la memoria de Peter Tosh Está bien. Una cosa increíble, sí. ¿no? Justicia por mano propia. Sí, sí. Porque sí, sí. el gobierno se, no sé, tapó los ojos, la boca y todo. Sí, esas es tuyas. Suelen pasar esas cosas, ¿no? Sí. Como en, en todas partes del mundo. Sí, es algo. Lo Gente tenemos... que no le conviene a los, a los, a los sí. peces gordos uh. y. Y te la terminan todo. bajando. Uno empieza a leer un poquito de todas las cosas siempre en el fondo. Uf, en el fondo de todo. Hay algo hay, turbio. Hay algo turbio que no, no está del todo claro, ¿viste? Como vamos siempre. a cambiar un poquito de panorama porque esto de las muertes sí, y todas sí. esas cosas no es tan buena. No, no es Hablemos tan un poco no. de la vida. ¿no? Bueno. De la vida. Teníamos tenemos un semental en Jamaica. Sí. El señor Robert Nesta Marley tuvo cuatro hijos con su mujer. Sí. Su mujer ya tenía dos. Adop los adoptó, o sea que hasta ahí llevamos seis. Sí. ¿no? Y repartidos por todo Jamaica, tuvo siete más. Siete hijos que hacen un total de. Un total de trece hijos. Tres Dos adoptados, once de él. Un... Y son los que tenemos cuenta, ¿no? Claro, claro. Son los claro. que los que se han sabido. Sí, Así sí, que sí. el señor andaba como, ¿no? Un tipo con una agenda ocupada. ¿sí? <risa> sí. <risa> un auténtico semental, sí, ¿no? Te, eh. ¿Qué bueno. vamos ah, a escuchar después, sí, para que porque yo, estoy yo me cuelgo hablando, viste, y se sí, nos sí, pasa la hora. Yo también, estoy recolgado. Este, estaba escuchando sobre el cemental Este. <risas> bueno, no, además de Marley, porque ahora vamos a escuchar otro temita de Marley. Este, que para pelearnos cada uno eligió el, el que le gustaba. Claro, en vez de pelearnos pusimos dos, lo Claro, pusimos uno cada uno. dos y dijimos, bueno, por lo menos vamos a poner dos. Este. Vamos a hablar de Alfa Blondie. Alfa Blondie es una banda bastante conocida también. Que. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho Y que, bueno, es de, de Costa de Marfil Que el nombre original de, de este también Que se puso en seudónimo Porque el nombre es Seidou Coné Seidou Coné Más conocido como Alfablandi. Alfa Blondi sí. Me encanta, el más conocido es buenísimo sí, el más conocido Vos sí, sos sí. Cristian Cardi Ley. Más conocido como... El Carlos El Carlos El Carlos de Ley Este... <risa> eh, bueno, de, era de Costa de Marfil eh, Alfa, Alfa Blondi Y... Él al principio escuchaba... Se creció escuchando mucho rock. Y bueno, es que hasta que un día escuchó al señor Bob Marley y, y hizo, hizo música en, en el mismo continente que tanto quería Marley también, ¿no? Él, él era de la costa de Marfil. Y, y bueno, el tema que vamos a escuchar eh, eh, habla del apartheid. El apartheid fue una separación que se hizo en Sudáfrica en la década de... No, en, o sea, a partir de los años 40, si no me equivoco. Este... Empezó a hacerse como una separación entre la población blanca y negra. Una estupidez total. Una estupidez total. Este, había playas para blancos, había playas para negros. Eh, no sé si había toda una cuestión con los colectivos que no podían tomar. Este, lo loco de todo esto es que duró hasta el año 1992. O sea, o sea es una locura. Claro, sí, o sea, sí, sí Para sí, mí es increíble. Para mí es una locura. Este, yo cuando lo estaba leyendo eh, y no lo podía creer <risa> realmente que exista eso o que haya existido eso hasta hace un par de años, ¿no? Sí, sí, eh, sí. que, haya gente que, que, sigue, que pueda ¿no? pensar de esa manera eh, en sí. la época en la que estábamos, muchacho, va. Sí, y eso en Sudáfrica, sí, este, terrible. Sudáfrica y otros países también. Bueno, y le canta, eh, eh, como llama Alfa y le canta a este tema, ¿no? Dice que la parte ahí de es nazismo, este, es una forma de... De expresar, la forma de decir, sí. El apartado es nazismo. Sí, este no sería nos un apartado. Nazis. Sí, tal cual. Ese de 1985, o sea que todavía está en vigencia en la parte. De, este, bueno, Alfa Blondi siempre tuvo letras bastante políticas y trató de unificar a toda África, que, que hasta hoy en día es un, un lío África, ¿no? Que ojalá en algún momento se unifique. Y, y bueno. Si te parece, vamos a escuchar esos temas de Alfa Blondi, apartheid is Nazis, del año 1985, y a Bob Marley con el temita que eligió Luchín. Down Rock. Trangetown Rock, de 1983. America, America, America. This apartheid system is nasty, it's nasty, I'm a nasty. apartheid system is nasty, it's nasty, I'm And everyone see what's taking place. Oh, not page in history. We come from church. We come from Church We come from church. Oh Lord, we free the people with music. Sweet music. We free the people with music. With music. We free our people with music With music Oh music music They say it's hard to speak They feel so strong to say where well, we But through the eyes the love of our people Oh Oh They got to repay. We come from trench down. We come from trench down. They say, can anything good come out of trench down? That's what they say. sean buenos, lo que se gasta en cañones puede gastarse en frijoles, no sean tontitos, hombre. Bueno, estábamos escuchando a Alfa Blondi con Apartheid is Nazism" del año 1985 y a Bob Marley con Trench Town Rock. Cristian, bien. se nos termina el programa Se nos va el tiempo Como Otra siempre vez. digo, el tiempo vuela acá en la radio sí, Y sí, vamos sí. a pasar el último temita Que no sé si tiene mucho que ver con todo Pero sí tiene, ¿no? Son, sí, tiene. Es un tema ska Pero de una banda que no es ska Que todo el mundo seguramente conoce, que es sí, de Offspring sí. ¿no? y, y ya pasando los años 90 Que veníamos con pasando los 80 los 90, Vamos a cerrar un poquito claro. esto del ska Sí, y Ah, quiero aclararle che, hay que aclarar, a, la audiencia. a la audiencia Esto no es un programa de reggae exclusivamente Estamos eh, Cuatro programas le dedicamos al reggae Es más, falta un programa todavía más Pero ya vamos a ir con Raíces de la música en general Digamos, Vamos a, a seguir después con, con Vamos a andar un poquito, ¿no? Por la música andina Por la música andina, Guillermo Andino <risa> Y vamos a seguir después con otros estilos Sorpresivos Bueno, entonces cerremos este programa Y Y esta movida con un tema SK de, ska de The Offspring, que se lo dedicamos ahí a ver a mi hermano, si está escuchando, a mi sobrinos, bueno. que les gusta Offspring. Perfecto. What happened to you del año 1994, el disco Smash. ¿Qué pasó contigo? Sí, ¿no? Nos vemos Chris hasta el nos que nos vemos. Adiós.